Eh, fue fue complicado porque fue un aguacero bastante importante en corto tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿eh, ¿la pasó bien? Sí, sí, sí, muy bien, bueno, la verdad que Vilma bueno. Palma excelente. Bueno, después a... dijo un, un señor, me haría decir el nombre. Este, ¿quién es esta chica que canta por Vilma? Ajá. Y bueno, ¿Quién habrá sido? ¿Quién? No, yo, yo sí, lo conozco, lo conozco. Pero nada, no, no, no lo voy a quemar al aire No, no, no, no. está bien, está bien Pobre Luis Bueno, <risa> este Estaba <risa> un poco colgado Pero bueno, ¿qué le voy Igual. a hacer? este Parte del zoológico de la ciudad Bueno, vamos a la información Bueno, Jorge, como primera noticia tenemos eh, Que se disputó durante el sábado y el lunes Bien. El segundo torneo de dobles para seniors En las canchas del Club Atlético Estudiantes eh, Estuvo dividido en tres categorías A1, A2 y B Y contó con el arbitraje de los profesores Gabriel Reyes y Bern y Roberto Fresta Participaron 17 parejas y los campeones fueron Bernardo Alí y Ramón Campañale, quienes vencieron en la final de la categoría A1 a José Boneto y Enrique posch por 7-5 y 6-2. Uh -huh. eh, Roberto Lalanne y Carlos Ordóñez se quedaron con el primer puesto de la categoría A2, que fue jugada en una zona de tres parejas, Horacio Lema y Marcelo Manzoni resultaron segundos, mientras que Mauro Castro y Roberto Cabero se ubicaron en la tercera posición. Ajá. Uh -huh. En la categoría B, los campeones resultaron Leandro Asla y Mauricio Pastor... ...quienes vencieron por 6, 3 y 7, 5 a Carlos D'Alessio y Ricardo manifesta Mangifesta. ¿Sí? La categoría C no se disputó por falta de uh -huh. bien Bueno, la otra noticia que tengo para dar en la jornada de hoy es... Eh, ...y tal cual lo habíamos anunciado el pasado jueves... ...se realizó en las canchas del Club Ferrocarril Sud... ...el tercer encuentro de escuelitas de tenis... ...donde participaron 25 tenistas de entre 7 y 13 años... ¿Sí? que representaron a las escuelas de los clubes Ferro, Loma Negra, San Martín de Sierras Vallas y Racing, que coordinan los profesores José Armendano, Ismael Ali, Marcelo Garizoain, Mariela Bisotto y Jorgelina Angeloff. El objetivo de estos encuentros es fomentar lazos de amistad eh, entre los tenistas y paralelamente que se fam familiaricen con las reglas eh, del juego. Sí. por malas condiciones climáticas del sábado los profesores del club racing uh -huh. eh, decidieron suspender el torneo interno que estaba previsto para dicha jornada bien, eh, sufrieron mucho las canchas me imagino y... con sí, agua, sí, ¿no? exactamente, yo ayer fui al club estudiantes a cubrir las finales del torneo de seniors y había canchas que no se podían usar todavía Ajá, ¿sí? bien. bueno, tenías eh... información de Wimbledon me sí, exactamente, muy cortita, eh, comenzó Wimbledon que es el tercer torneo de Grand Slam de la temporada, sí y la lluvia se hizo presente en la primera jornada Ajá. del Potro y Chela Continúan hoy sus partidos Correspondientes a la primera ronda Que fueron suspend suspendidos ayer por lluvia En tanto, los otros argentinos David Nalbandián, Juan Mónaco Carlos Berloc y Máximo González Harán su debut hoy En el Grand Slam Inglés Bien, bueno Juan, muchas gracias Bueno Jorge, eso ha sido todo Bueno, eh, ¿hay actividad el fin de semana que viene? Va a haber actividad, va a haber un torneo nacional de grado 4 en las canchas de Racing y Estudiantes. Bien, bueno, nos encontramos el jueves y comentamos. Así ¿eh? listo. Juan Cachero, información de tenis, recordá, www.holatenis.com, la página con toda la información, todo el resumen de lo ocurrió y lo que viene en la ciudad de Olavarril, la región.